La Constitución Política del Estado que nosotros refrendamos en enero del 2009 en Bolivia tiene particularidades que hacen a los temas de avance de materia de género muy importantes. El primero de ellos en el solo hecho de cómo asumen hasta la misma redacción del texto constitucional. La Constitución Política del Estado no generaliza en los bolivianos. Dice, las bolivianas y los bolivianos. Ese es un primer elemento de reconocimiento, de la mitad de un pueblo. El segundo elemento más importante es que constitucionaliza los principios de paridad y equidad de género. No lo dejamos para una ley. Para nosotros es un principio constitucional y por tanto transversaliza toda la normativa y todo el desarrollo normativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Además de que impulsa como principio constitucional que todos los bolivianos, y en particular las mujeres, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, de discriminación por razón de género, por razón sexual, y además prioriza que se inicie un proceso de democratización del acceso a la tierra como un mandato constitucional.